Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una isla veloz. Respirar un futuro esplendor. cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las reglas, no rendirse al opresor. Caminar perdido sin temor. Respirar y sacar la voz. Uh, la cara ve El mundo y la vida se recargan porque la modernidad necesita baterías. Tengo los las necesitan los teléfonos móviles, los coches eléctricos, las cámaras de fotos, las tabletas electrónicas, los ordenadores portátiles. Casi todo las necesita. La pandemia genera una serie de planteamientos sobre los modelos económicos que necesitaremos para el futuro. Un futuro que será más importante de lo que imaginamos. El coronavirus ha dado la vuelta a todo. Una de las cosas que me planteé cuando escribí el libro La cara B de la pandemia era saber qué minerales y dónde estaban, que serían necesarios, muy necesarios para sostener el nuevo mundo que se avecinaba. Y esos eh, minerales eran el coltán, el cobalto y el litio. Las baterías eh, de iones eh, de litio que usan estos artefactos eh, necesitan un mineral, sin el cual no funcionan. Es el cobalto. Unas épocas eh, de eh, piedras eh, bastan, pero esas épocas eh, de eh, piedras eh, de cobalto están en muy pocos sitios. Antiguamente eran piedras mágicas, eso se creía y se pensaba cuando se decía que los duendes habían hecho un truco para que el cobalto pareciera cobre. Hay unas 60 toneladas en todo el mundo, se encuentran en países como Madagascar, Sudáfrica y Cuba, pero la mayor parte, más de 3 millones y medio de toneladas métricas, se encuentran en la República Democrática del Congo. el Congo se encuentra gran parte de las reservas de todo el mundo, más de la mitad, para ser exactos, el 70%. Sí, más de la mitad de lo que necesita todo el planeta se encuentra en un solo rincón. ...casualmente el mismo sitio en donde se encuentran las mayores reservas de Coltan... ...en donde el gobierno es el que marca el precio... ...allí se ha encontrado todo esto... ...y allí se encuentra también la autopista para la explotación. Los mineros no tienen luz, no tienen cascos... ...no tienen ningún tipo de seguridad, se mueren jóvenes... ...podría decirse que allí trabajan de sol a sol, pero no... Trabajan de luna a luna trabajan toda la noche en turnos infinitos en la oscuridad en turnos de 24 horas y junto a esas minas hay ríos en los cuales niños y mujeres eh, lavan las pedras y eh, gracias a esos lavados se eh, extrae el cobalto que poseen cada una de las pedras Y una vez que el cobalto ha sido extraído, se almacenan en sacas, intermediarios ilegales o funcionarios corruptos se encargan de hacerlos llegar a una empresa. Una empresa que, la más importante de todas ellas, se encuentra en China. Y desde allí se reparte el botín a todas, absolutamente a todas las empresas occidentales. Nos hemos detenido sobre este asunto, pero la pandemia hará que suban los precios del cobalto o provocará al menos mayor necesidad de este mineral, ya que la tecnología que se va a usar en el futuro emplea eso, emplea para su fabricación el cobalto. Y no es aventurado predecir que en breve el interés de los países occidentales por estos minerales se va a incrementar. No deja de ser curioso que países como China, en donde nació la pandemia, recopilan el cobalto que se extrae en el Congo y que luego se reparte a sucursales y otras empresas, ¿de dónde? De Estados Unidos. Pero ojo, que Europa no queda al manje Los coches eléctricos que se venden, y se venderán más en el futuro en Europa, emplean el cobalto. ...bueno, el cobalto y el litio... ...y es que en muchas ocasiones el cobalto necesita... ...en las baterías eléctricas de el litio... ...es la cuadratura del círculo... ...el cobalto y el litio es un metal blanco de color plata claro... ...se oxida rápidamente en contacto con el aire, es alcalino... La vida moderna lo necesita. Es el mineral que se usa para también otro tipo de baterías. La de los coches, pero además de los móviles y de los ordenadores. Quien domine el litio, dominará gran parte del futuro del mundo. Hay unas 30.000 millones de toneladas en todo el mundo. Los principales yacimientos se encuentran en Argentina, en Chile y en Perú. Y repetimos, ¿eh? también controlar las fuentes de litio es controlar el mundo futuro. Hay que dominar el país en el cual se produzca el cobalto y el litio y tener poderes sobre ese gobierno, el litio en concreto, hasta el punto de que quien domine ese gobierno dominará también parte del futuro. Y es que las principales reservas del mundo están en Bolivia. Allí hay 2 de cada 3 gramos del total de litio que existe en el planeta Tierra. En Bolivia se dio un golpe de Estado que cambió el poder hace muy pocos meses. Ahora está un gobierno próximo al país en donde se encuentran las empresas a las que más litio necesitan tras la pandemia. Y lo que son las cosas, eh, durante el golpe se detectaron la fabricación de 60.000, 60.000 cuentas falsas en redes sociales. Esas eh, cuentas falsas eh, destruyeron y distribuyeron todo tipo de bulos, bulos y mentiras eh, de todo tipo. Informaciones y fakes y news que en algunas ocasiones eran hilarantes. Se duermen por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. Y luego hay un tercer mineral que se usará más todavía ante la tecnología que llega en el nuevo tiempo. Ya hemos oído hablar de él y de lo que pasa. Hablamos del coltán. Y es que la crisis del coronavirus provocará una serie de cambios en los hábitos. Uno de ellos es la necesidad de usar una tecnología que facilite hacer las cosas sin contacto físico. Y eso se consigue gracias al Coltán, gracias a la tecnología que usa el Coltán. Como decía, esta tecnología se encuentra en una serie de objetos y aparatos que necesitan de estos tres minerales, sin los cuales no pueden construirse. Y son el litio, el cobalto y el coltán, que son los nuevos diamantes de sangre. Bueno, en cierto modo ya lo eran, pero es que lo opcional se ha convertido en obligatorio. Lo voluntario se hace obligatorio. Esto ocurre en casi todo el tiempo, pero más en este, en la nueva normalidad. El coltán que se extrae en las minas de Kibu Norte, una región del Congo, es entregado a los dueños de las minas locales a Ruanda y Uganda, cuyos militares también protegen esas zonas. El destino del coltán extraído es principalmente una empresa belga que lo exporta a todo el mundo, al mundo entero. Desde China a toda Europa, pero en los últimos tiempos, especialmente, especialmente a China. Especialmente a este país, el país que requiere de este mineral para afianzar su crecimiento. Todos los países implicados están perdiendo con esta pandemia. Todos, absolutamente todos. Y aunque nos echemos las manos a la cabeza Casi toda nuestra vida está ya gobernada Y estará más en el futuro Por artefactos hechos con el coltán Con el litio y con el cobalto Especialmente con el coltán Eso no lo podemos cambiar, pero podemos utilizar esos artefactos hechos con sangre de mineros explotados para denunciar la situación y poner un granito de arena que será el cemento de las conciencias. Lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia de coronavirus se ha convertido, ha convertido al mundo tecnológico en la parte vital de nuestra subsistencia. Sin ordenadores y sin teléfonos hubiera sido más difícil sostener al mundo durante el confinamiento en la pandemia. Más de 3.000 millones de personas, incluso más, han necesitado artefactos que usan el coltán, el cobalto y el litio. En el nuevo tiempo, en la nueva normalidad, estos minerales serán todavía más importantes. Damos solo millones de